Un saludo, Sintonía de Río Farid Rotia Sintonía 100.8 FM Jueves 3 de junio del 2021 20 horas 4 minutos 84 minutos de la tarde Y aquí comienza como cada semana Como cada 7 días El programa Euskal Música Tu cita con la música local La música que se realiza en Euskal Herria En todos sus estilos musicales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 y en twitter.com/euskalmusicafm Además tenemos la página en Instagram @euskalmusica donde vas a poder ver, donde vas a poder visualizar las fotos con los grupos y solistas que pasan por aquí por Euskal Música a presentar sus trabajos discográficos. Ya lo sabes, Euskal Música en las redes sociales, Euskal Música en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y recuerda que este programa de Euskal Música también lo puedes escuchar vía internet en directo, allá donde te encuentres, a través de la página de Facebook y de Twitter de Euskal Música, donde ahí tenemos colgado el enlace, para que con solo clicarlo puedas escuchar, por supuesto, este programa. Y toda la programación de Berriozar y Ratia. Edición de jueves, 3 de junio en directo. Edición de sábado 5, domingo 6 de junio en repetición. Compartiendo contigo todo lo relacionado a la música local, todo lo relacionado a la música que se realiza en Euskal Herria cada semana durante 60 minutos de 20 a 21 horas de 8 a 9 de la tarde. En el día de hoy escucharemos entre otro lo nuevo de Eric Berganza. También escucharemos ARA o por ejemplo a la formación Naya Knife. Nay. Y si te parece vamos a comenzar esta nueva edición de Euskal Música Y lo vamos a hacer con la formación Noggen Que viene con nuevo trabajo discográfico bajo el brazo El álbum titulado Under Alt Un álbum en el cual pues ha necesitado diferentes sonidos para conseguir Estos nueve temas no han estado solos ya que Nogen ha tenido varias colaboraciones Entre ellas, por ejemplo, Borja Antón y María Bustos al violín y al cello y Yulin y Dígoras a los Sintes Este nuevo trabajo, como te comentaba anteriormente, se llama Under Alt, ya está a la venta Y de él te vamos a extraer dos de los temas Erori Arte Y Galditú Dena Con ellos, con again, comenzamos esta nueva edición del programa Euskal Música Música Estaban sonando dos de los temas incluidos en este nuevo trabajo discográfico de Noggen, el álbum Under Alt, un álbum, un álbum compuesto por nueve canciones. Ahí estaban sonando dos de ellas los temas, Herori Arte y Gelditu Dena. Y ahora nos vamos con una novedad, una novedad que nos ha llegado esta semana de manos de Bomberenea Ekinchak. Hablamos de Joan E. Torrian, que es el nuevo trabajo compuesto por siete canciones que ha publicado el cantautor de Balmaceda, Eric Berganza. El trabajo fue grabado... A manos de Carlos Osinaga Durante los últimos días del año 2020 Y ahora mismo ve la luz Este nuevo álbum El álbum titulado Joan E. Torrián. Comentarte que mañana viernes Estará presentando este nuevo álbum En Catacrac en Iruña También estará un día más tarde El 5 de junio en Gasteiz El 12 estará en Donosti El 19 en Bilbo Y el 16 de julio estará en Itchazondo Novedad esta semana En Euskal Música Lo nuevo de Eric Berganza El álbum Joan Etorrián De él te extraemos los temas Lur Eri Onetan E Itchen Vila Sembate <risa> Zalteira Zalteira Zalteira Zalteira Música del cantautor Eric Berganza con este álbum Joan E. Torrián, que mañana viernes lo estará presentando en Irunia, en Catacrac. Y de Eric Berganza nos vamos con la banda Bellach, una banda que en su primer momento se llamaron Gauchori y estaban Yvonne, Endika y Asier. Más tarde estuvieron como baterías John y Mikkel, pero con la llegada de Peyo el grupo logró cierta estabilidad. Debutaron como Bellach el 18 de diciembre del 2015 en el Café anchoquia de Bermeo en un concurso de maquetas. es En 2018 grabaron en los estudios Court de Aratsu L.E.P. de Moraren Esclavu. Hubo un movimiento de instrumentos y la incorporación de mikel conde The Albajo. En noviembre de ese mismo año, Velaz gana la edición banden Leia 2017, organizada por Azke Fundatio A, y este disco es el premio. El álbum, titulado Ots Egin Duena Arren, un álbum que ha sido realizado en sus estudios de recalde durante julio y agosto del 2019. Las colaboraciones del disco son Jokin Erkoreka de Ashots, Ane Guria, Álvaro Olaetxea y Sandra Tejero Este es el segundo trabajo discográfico para esta banda para Belatx De este álbum Otz, egin, duena, arren, te extraemos los temas Surikatoak y hemen gauden Beti begire, tan txegisilig Zetan gabizen, ulertu Euren taldien, ondo Surikatoak bakarik quise curtendeweta badatos gora corco amestave be con tu tenartu persandijena tan a calcara tu tasidire chuchu muchu discográfico para la formación Belaz El álbum Ots, Egin, Duena, Arren Ahí estaban sonando dos de los temas Suri y Emen Gaude Y nos vamos con algo diferente Nos vamos con Ara Que tiene nueva formación John, Kirru y Parralde Es el único que se mantiene Es el centro neurálgico de la creación de Ara Que ha confeccionado un nuevo equipo Para seguir pregando por los mismos estilos musicales John Bolin y Mechel. Ahora vuelve a mostrarnos en este segundo disco Errotak su doble pero homogénea personalidad musical. Rock intenso, hardcore, metal, punk, stoner y heavy son las principales bazas ágiles para este nuevo trabajo de estudio. El álbum titulado Errotak del él te extraemos los temas Tennessee y Sertarako It's Again. ¡Gracias!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 Sigues en la sintonía de Berriozar y Ratia, sigues en el 100.8 de la FM, en este jueves 3 de junio en directo, sábado 5, domingo 6 de junio en repetición. El programa Euskal Música cada semana, compartiendo contigo 60 minutos de todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria. Hemos escuchado a Nogen, a Eric Berganza, a Belach, a Arant y ahora nos vamos con la formación Deus de es que es un power trio guipuzcuano de rock alternativo con letras en euskera formado por Eric, Koldo y Alex, tres músicos experimentados que a mediados del 2016 se juntan para crear este proyecto. En verano del 2017 graban su LP de debut, un trabajo fresco y enérgico que mezcla sonidos duros propios del rock y metal con melodías cuidadas propias del punk y el pop. A lo largo de Del 2018, la banda evoluciona inspirada en sus potentes y exitosos directos y comienza a componer nuevas canciones con un aire más rockero y denso. En 2019, entran al estudio de grabación para grabar lo que es este nuevo trabajo de estudio, el álbum titulado Ser Pak. Y del de este álbum te extraemos dos de los temas, sua y Possoya. <risa> Then what i did cuando nos llega este trío llamado Deuses y ahí estaban dos de los temas incluidos en ese álbum Serpak, los temas Sua y Pozo Ya. Y de la música de Deuses nos vamos con Naya Ojeta, que es la segunda generación de una familia de músicos de burlata. Su padre, Pachi, montó hace una década mugre y hace unos años viejo Taylor Sus tíos, Iñaki, Juanjo y Arancha, han tocado y cantado en otros montones de grupos. En su lista están banker Band, La Venganza de la Abuela, La Prima Janis, Reina Flower o Leña al Mono. Naya, el centro de esta banda, Naya Nike que ha sido batería con su Aitá en viejo Taylor y sobre todo con Bonnie hace tres años en la gira de sus dos discos por toda la península. En verano y otoño del 2019, junto a Rubén, Iñaki Pulido, Iñaki Santos y haicho Segura preparan este primer disco, Jarrera Videada, donde se concretan las ideas y canciones de Naya, esta vez orientadas hacia un pop rock cañero. Nos quedamos con este álbum Jarrera da y de él te extraemos los temas Utopia, Katu y Urestatú. s zendatu que amerori hon arte hasta bestek hegun alaño a ver tala Enten berotaxonan Ibi exe dintaren Una zanar Unak atxar naren zan dari Gotorreko no incluidos en lo que es este álbum para la formación Ayaknai el álbum Jarre, Jarrera Videada, ahí estaban sonando los temas Utopia, Akatu y Urestatu y con Ayaknai vamos a poner el punto y final a esta nueva edición del programa Euskal Música, la edición de hoy jueves 3 de junio en directo, sábado 5, domingo 6 de junio en repetición, recuerda que dentro de 7 días, jueves en directo, fin de semana en repetición, tienes una nueva cita con todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en eus galría hoy hemos escuchado a noggen er berganza que por cierto mañana estará en catacrac iruña presentando el álbum Joan etorrian también hemos escuchado a vela hará deuses y Nayak Nay, lo dicho, dentro de 7 días volvemos aquí al 100.8 Berriozar y Ratia para compartir contigo todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria, hasta entonces saludos, agur los jueves de 20 a 21 horas de 8 a 9 de la tarde en directo y los fines de semana de 20 a 21 horas de 8 a 9 de la tarde en repetición, tienes una cita con el programa Euskal Música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 Una, una sola, sola. radio 100.8 FM 100.8